Terminá el día relajado. Seguí escuchando centrado en voz. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar te carcopen y no puedes sonreír si te ahogas en silencio cansado de resistir desconéctate cuérdalo que ata A tu corazón, respira, Cuentas. De... Centrado en voz, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226 514743. O llama directamente al 433-433. En ocasiones llega esa extraña sensación de que ya nada es como antes Como que las miradas pierden su hilo Las palabras su música y día a día Somos más conscientes de que solo nos quedan cenizas Y de que tarde o temprano Llegará ese viento raudo que todo se lo lleva y todo lo cambia. Instante para el cual debemos estar preparados. No es fácil. No es fácil porque a lo largo de todo nuestro ciclo vital ya hemos afrontado muchas veces ese mismo sabor. Muchos dicen que todo se debe a la rutina. Que es ella quien arrastra sus pesadas cadenas a nuestro alrededor para convertirnos en seres menos espontáneos, menos ávidos de cercanía, de caricias y de detalles que aceleran el corazón. Pero como decía Pablo Neruda, no hagas con el amor lo que un niño con un globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo lo llora. Soy O Damiani y así comienza Centrado en Vos. Voor jou is het slecht, voor mij is het dat je niet ziet. Evolutie is al heel lang met vrijheid. Als het Perro, perro de la calle, en nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar, puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos. En la enorme jungla urbana llevo siempre la alegría en mis oídos Siento cuatro pulgas tres son garrafatas. Pero perro de la calle, siempre siempre me acompaña perro perro de la calle nunca nunca estamos solos I'm not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 ¿Será la rutina o serás vos? Porque tal vez tal vez sea ella la, la terrible rutina o, o tal vez seamos nosotros quienes cambiamos con el tiempo. Nosotros mismos quienes permitimos que día a día y casi sin saber por qué se vayan apagando nuestras emociones. A veces. Somos como una vela que brilla llena de intensidad en la noche, una luz que baila y nos inspira con sus formas, pero que se va consumiendo con las horas hasta que al final deja en el ambiente un extraño perfume dulzón e incómodo, como un ensueño del pasado que ya no tiene sentido en el presente. Tal vez sea eso. Asumir que ya nada es como antes nos invita a una profunda reflexión. Puede que no sea un obligado final, pero sí un instante de, de necesario diálogo. Por eso me gusta charlar estas cosas en el programa un diálogo de imperantes esfuerzos mutuos con los que renovar ese vínculo, ¿no? esa relación, actuar con madurez y responsabilidad es la mejor llave para dar paso a un nuevo inicio o quizás a un inevitable final. ¿Es la rutina o somos nosotros? Cuando uno toma plena conciencia de que las cosas ya no tienen ese brillo, de que la intensidad y, y la magia de, de la, de, de, del ayer, eh, lo primero que siente es una profunda contradicción, o sea, el pinchazo de la amargura y la pincelada de la nostalgia. Y más allá de lo poeta que estoy hoy, eh, más que momentos echamos en falta las emociones del pasado y esas complicidades que edificaban un día a día donde, donde no existían huecos donde la ilusión lo llenaba todo y a su vez también le otorgaba cierto sentido a nuestra vida y cuando ese vínculo emocional pierde fuerza y, y la intimidad del ayer en, en la pareja bueno, esta languidez ¿eh? podríamos decir que falta poco es un lento o caso que, que tristece y, y, y desespera a la vez, porque es como que nuestro cerebro necesita, por encima de todo, sentirse seguro. Pensar que no le agrada la contradicción y esos desajustes que, que interpretan al instante como una amenaza, es como una señal de peligro, es como cuando vas a hacer una dieta y si no trabajás un poco del tema del bocho, ya automáticamente el primer día empezás a sentir hambre, viste parece como que va a haber una hambruna y no, no es así. Una dieta no significa pasar hambre, significa alimentarte bien. Y cuando entramos en esta fase de, de alarma, lo primero que hacemos es, es buscar un porqué. Y a veces son muchos los que sencillamente se centran en el quién. Y después viene la otra parte, que es la, lo más común, que es proyectar en el otro todas las culpas. Lo que pasa es que me descuidas, lo que pasa es que no me tenés en cuenta, antes hacía esto, antes hacías esto, hacías lo otro, y ahora, ahora no le das importancia a los detalles. Centrarnos en exclusiva en el otro para acusarlo puede estar justificando en algunas ocasiones. Queda claro, ¿no? Por eso, por eso el centrado en vos. Hay que mirar en uno, adentro. Si estás muy mareado, bueno, salí de la rueda, dejá de girar en el afuera. Andala, anda al centro, andá adentro. Pero en una relación no existe un único culpable o responsable. Es más, sería una buena idea que nos acostumbráramos a, a cambiar ciertas expresiones en este tipo de, de dinámicas de relaciones. En lugar de usar la palabra culpabilidad y, com y, y el componente negativo que, que esto implica, bueno, eh, es, es mejor eh, eh, hacer uso del término responsabilidad. ¿Qué habilidad de respuesta tengo para lo que me pasa? mis herramientas puestas a mi servicio y a servicio de la relación. Porque en el juego de energías y refuerzos, tanto positivos como negativos, que conforman el universo de la pareja, los dos son responsables del clima y de la, y de la calidad que la pareja tenga. Y en ocasiones, esto es bueno que lo tengamos en claro, que no hay que buscar un culpable O la, desespera, o, la, o, o, o la desesperada para, para entender por qué ya no es más como antes, por qué ya no nos miramos igual ni parece que, que nos necesitamos tanto como ayer. El amor a veces se apaga y puede que lo haga en uno de los dos o puede que en ambos, porque aunque muchas veces nos hayan convencido de lo contrario, las personas cambiamos con el tiempo. O más que cambiar, crecemos. Y en ese crecer aparecen nuevas necesidades y nuevos intereses. Y ahí donde lo que antes era prioridad, ahora por ahí ya no lo es tanto. Un dicho no exento de, de cierta dureza que que es interesante saber gestionar de una forma adecuada. Entonces, si empezás a sentir de que ya nada es como antes, bueno, ponete en marcha. Nadie puede ni tampoco merece vivir eternamente en esa antesala de las emociones rotas, de las relaciones incompletas o de las esperanzas que nunca van a cumplirse. Si ya no es como antes y nada puede solucionarlo, bueno... Será el momento de dar el paso de forma madura para terminar una relación de, de la forma más digna posible. El amor no prospera en corazones que se alimentan de sombras, escribió alguna vez eh, William Shakespeare. Y es, un interesante, es, es interesante esto, es interesante eh, esa frase, ¿no? de que el amor no prospera en corazones que se alimentan en sombras. Leyendo algunas cosas, como me gusta leer de, de vez en cuando, sobre todo cuando voy a tocar algunos temas en, en, en el programa, <coughs> leí un estudio donde concluían que existen tres claves para <coughs> cerrar una relación de pareja de, de la forma más positiva y adecuada para, para los dos, ¿no? Y... Y según esas conclusiones de, de trabajo, lo que, lo que había que evitarse por encima de todo, según ese, ese mismo estudio, es lo que se conoce como la aplicación del efecto fantasma. Es decir, poner en práctica una conducta evasiva donde sencillamente alejarse progresivamente del otro. Eh, a ver, eh, el alejarse progresivamente del otro sin dar explicación alguna. Entonces, a ver, ¿cuáles serían algunas claves para una forma madura de, de finalizar una, una relación? Si nada es como antes, bueno, entonces es el momento de empezar a caminar separados. El primer punto a la hora de gestionar estas situaciones es alcanzar la certeza de que, de que de que otra opción de, de, la certeza de que, de que no hay otra opción que la separación y tenés siempre esto en claro que es, eh, vas a afrontar mucho mejor el duelo sabiendo que, que hiciste todo lo posible esto también es una certeza el segundo paso es el de no destruir al otro antes de acabar con esa propia relación. Y te lo decía anteriormente, en, en ocasiones buscar culpables no sirve de mucho, castigar al otro hasta sentirse, ay mirá lo que se terminó siendo, tratar de verlo de la peor manera posible, no, tratar de verlo con los mejores ojos, y si eso no, no despierta otra vez ese, ese caudal de amor y de emociones, bueno... No hace falta ver un monstruo o una, una eh, asesina, una malvada, quiero decir, para terminar una relación. Porque si hacemos uso o abuso de la crítica, del reproche, de la humillación y, y la rabia, lo único que conseguimos es alimentar las emociones negativas hasta crear una energía tan profunda que nos va a impedir aún más cerrar esa etapa y, y, y si hay hijos, involucrarlos que se fume todo eso. Y por último, y cerrando este bloque, y aunque sea un aspecto que siempre cuesta y al que muchos le hayan, no, no le hayan digo sentido, es necesario perdonar. Perdonar no es ni mucho menos claudicar, es un rito de paso imprescindible para dejar ir sin cargas, sin rencores, es poner fin a una etapa donde perdonarnos a ambos por el dolor causado, pero aceptando a su vez todo lo positivo que en algún momento hemos compartido, es esencial un adiós a tiempo seguido de un perdón valiente, te puedo asegurar que te va a ayudar a iniciar nuevos caminos, dejando atrás ese ayer donde ya no tenía cabida ni la ilusión, ni la esperanza. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, A esta parte ha venido esta noche Un recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano hasta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. En als si me despierta el ik een beetje in de poco En las ik para beetje contar el tiempo que nos ben Para een contar el tiempo que se als ido? een si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mi tada abierto Mi dormido Nos dijimos cosas jongens, die jongens, die jongens, die jongens,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 Seguimos en Centrado en Vos. <ríe> Gracias por los mensajes. Eh, y, y sí, hay muchas que, que me cuentan en los mensajes de que... Qué difícil esa palabra, ¿no? Qué difícil, siempre, ay, qué difícil, sí quiero, pero no sé por qué no puedo y no soy feliz y bueno... A los, a los que me preguntan también de numerología y cómo hago, ya en algún momento haremos <coughs> algún programa especial donde no hagamos otra vez eh, numerología con los oyentes y, y, y empecemos un poco con eso. Pero, a ver, esto de soltar con el perdón, la valentía del perdón y es como hacernos cargo que el dejar ir en algún punto es darte cuenta que algunas personas son parte de tu historia pero que ya no lo son de tu destino y eso no significa que no duela las despedidas siempre duelen aun cuando hace tiempo que, que se ansien por eso entiendo en el mensaje que mandaste A ver, es una de las leyes emocionales que rigen nuestra vida en interacción con los demás. Hay relaciones o personas que hacen mella, pero, pero por más que luches, por más que intentes salvar, por más que ames, por más que se deba permanecer simplemente con un soplo, se desmoronan. Y no termina siendo lindo decir adiós, pero a veces sí es liberador. Y, en esa liber... y, digo, y es en esa libertad donde reside la belleza y la... y la necesidad. Porque a veces tenemos esa necesidad de irnos para ser felices, de dejar atrás una vida llena de dolor y de inquietudes, de abandonar la incertidumbre emocional de obtener de obtener nuestra paz interior y de ser artífices de nuestra libertad emocional. Es mejor retirarse y dejar un, un lindo recuerdo que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde por lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Hay que saber decir adiós y sobre todo a las personas que dañan una parte de vos mismo teniendo en cuenta que de todo, absolutamente de todo, podemos extraer una lección con futuras experiencias. Y eso no quiere decir que a veces no merezca la pena la, la, la tristeza que nos empuja a la, a la deriva porque, a ver, es bonito querer y aprender de las relaciones eh, pero a veces duele aprender y querer de las relaciones que no pueden ser. Y esto lo refleja muy bien García Márquez en, en un pasaje que, que habla sobre la importancia de, de querer con todas nuestras fuerzas, aunque ese querer tenga un punto que sentencie el final. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos, que te veo diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda me gustaría decir cuánto te quiero y que nunca te olvidaré bien, ¿verdad? lindo bueno, a ver el mañana no le está asegurado a nadie joven o viejo hoy puede ser la última vez que veas a los que amas por eso No esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Entonces, mantened a los que aman cerca de vos, de, de, decirles al oído o, o, o mandarles mensajes ahora en esta nueva realidad eh, eh, de lo mucho que... Que los precisás y que los querés y tratalos bien. Tomate un tiempo para decirle, che, perdóname, Utiliza el por favor y el gracias. Utiliza todas las palabras de amor que conoces y sentilas cuando las expresás. Porque nadie te va a recordar por los pensamientos que guardás. Entonces cuando llegue el momento del adiós y si adiós duela, bueno, abrí los ojos y asumí, asumí esa lección. Porque no hay nada más triste que un adiós, porque hasta nunca es hasta nunca, pero un adiós es hasta qué. Hasta que duren lo que duren los amores, las amistades o cualquier otro tipo de, de relación. Y estas se deben fundamentar en la expresión de los sentimientos, de las emociones y también de los pensamientos. Es importante que no nos quedemos con la sensación de que no, de que no dijimos lo que sentíamos. Porque el adiós es más doloroso cuando, cuando nuestra lapicera, o nuestra pluma, dirían los poetas, tiene tinta. Porque si no la usamos, esta se va a secar y probablemente va a estropear. Va a estropear nuestra escritura. Y esto es dicho de otra forma. Y suena así: que nuestro pasado emocional va a determinar nuestro presente. Así que es importante gestionar. Nuestros sentimientos, emociones y pensamientos de acuerdo al momento que nos toca vivir. Así que, mantenerlo muy presente a esto. Un adiós duele, pero las despedidas más dolorosas son las que no se pronuncian. Las que dejan asuntos pendientes en un cajón dorado con múltiples esquinas que, que pueden dañar nuestro corazón. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Voz.